Ahora nos vamos a una otra compañía, la compañía Tras el Trapo, el que van a interpretar el tren Chimeneo,、eh, para, este, para cerrar este festival el domingo 3, a las seis y media de la tarde se representa en la plaza del Ayuntamiento y para todos los públicos la, la obra El Tren Chimeneo, a cargo de la compañía, como estamos diciendo, Tras el Trapo y, y bajo la dirección de Gaspar Campuzano, que ya lo tenemos al teléfono para que nos cuente, para que nos vaya abriendo boca sobre lo que vamos a poder disfrutar este próximo domingo. Bienvenido a nuestros micrófonos, Gaspar. Hola, buenos días.、Pues、estamos aquí en Tudela, en la Plaza Nueva. Sí. Y encantado de estar por esta zona para poder、um, presentar este trabajo que se llama el tren chimeneo, que es un poco un homenaje a, a Gloria Fuerte. Es un trabajo que hicimos sobre tres poemas de, de Gloria Fuerte, en el cual ese tren viaja alrededor de esos poemas y esos personajes que nosotros elegimos en. Y en la poesía de, de Gloria Fuerte. Gaspar, por tu acento, de aquí no eres. ¿De dónde venís? No, somos de Tejerés de, de la Frontera. Buah, qué lejos,、eh, man. <ríe> Como... Que veo yo que cerca, estamos aquí al lado. e s t á y s a c á al lado, h d o un tiro piedra. Enseguida llegamos a Cádiz, con lo que nos gusta Cádiz, por Dios. Pero yo quería preguntaros cómo se os ocurrió formar parte de este festival, presentar vuestra obra para ser、eh, pues、eso, elegida. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea? Ah, pues mira, pues nos pusimos en contacto con la chavala esta que nos organiza el festival y nos interesó por cómo era, porque. Pues、es, es un festival que tiene una convivencia con otras compañías, donde podemos estar disfrutando c u a t r o d í a s hablando de teatro con los compañeros y disfrutando de las otras obras. Entonces, s o e todo en las plazas del pueblo, ¿no? muy en contacto con, con, con el pueblo y con la gente. Entonces, nos parece una idea maravillosa. y bueno, nos、bueno, encantaría participar en este evento y s o m o s elegidos y aquí estamos. bueno por lo que estamos escuchando está s e n plen, plena plaza de los fueros la plaza nueva de tu vela y supongo que、Exacto. debes estar probando ya algún pincho o no Sí, de momento hemos ido al mercado y hemos comprado <risa> los c o g o l l o s y, la, y la, las cosas aquí que son famosas que a y no las tenemos y que es muy ricas las ventas aquí eh, eh, nos encanta Entonces, bueno la, he estado visitando tu vela que no la conocíamos que es Precioso, es, es, es una ciudad preciosa.、Vamos. La verdad es que no es nos... nada más que el marco. Esa plaza es una, es una joya. vamos. La verdad es que sí, encantado de estar aquí. Vamos, c ó m o nos gustan que nos digan esto los tudelanos, por Dios,、sí, q u é、sí, bien. Sí,、eh, sí, alguien... Es verdad. Que alguien de j e r e de la Frontera diga que el, nuestro pueblo es una maravilla,、eh, pues la verdad es, es que va a s t a r m u agradecido. De <ríe>、eh, como decíamos,、eh, esta, esta compañía que、eh, tras el trapo va a representar el domingo 3 a las 6 y media, pues es una obra m á s A las 6 y media de la tarde. Sí, 6 y media de la tarde.、Eh, en la plaza del, del ayuntamiento van a poder estar representando esta obra y,、eh, como decimos, va a haber. ¿Cuántos actores sois?、Eh, son. Dos actores y un técnico, y en realidad hay un personaje que es el que va también、eh, anu anunciando una de las escenas de un c í v i c o anunciando los personajes del c í v i c o y eso.、Uh -huh. Tres actores y, y un técnico. Tres actores y un técnico que forman parte de esta compañía y que van a traer una obra muy especial con poemas e historias de gloria fuertes que a los niños、eh, nos consta que les encanta. Y a, y a los niños y a los mayores. A los padres es porque... más, eso iba a decir. Sí, sí, porque tiene otros recuerdos. Los niños lo ven, de ahora lo ven por primera vez,、eh, esa imagen, esa leyenda, digamos, de Gloria Fuerte, pero los padres lo、no、van a disfrutar más. ¿Cómo, ¿Cómo habéis decidido、eh, pues, adaptar estos poemas?、Eh, ¿Cómo habéis elegido a Gloria Fuerte? ¿Por s qué? Pues mira,、eh, este trabajo lo comenzamos nosotros, se estrenó en noviembre, noviembre diciembre de 2015. como sabíamos que iba a ser el aniversario de, de la muerte de, de, Gloria, de Gloria Fuerte, pues dijimos,、eh, y o c r e o que e s a p r o p i a d o v a m o s a hacer este trabajo porque, ya te digo, por, por nuestras edades habíamos conocido la poesía de Gloria, y, tanto la de mayores como la de pequeños, y yo creo que vamos a hacer una adaptación teatral de e s t o sexo s que nos parecía n muy adecuado. s Pues、eh, la verdad es que Gloria Fuertes está teniendo muchísimo éxito、eh, y está siendo reconocida ya, n o por fin, como una gran poetiza y, y una mujer que, pues, adelantada a su tiempo, ¿no es así? Sí, exacto, precisamente por eso nosotros a l a d i m o s a Gloria Fuertes para hacer este trabajo. Pues、eh, lo vamos a poder disfrutar, como decimos, el, el domingo a las seis y media de la tarde, domingo 3 de septiembre, en este tercer festival de, de teatro contemporáneo e independiente.、Eh, muchísimas gracias por atendernos. Invitamos, ¿Qué Invitamos, s te parece si haces una invitación a todos nuestros oyentes para que se acerquen a hasta Gabanillas este fin de semana? Bueno, pues desde aquí, desde esta plaza pues, de Tudela, invitamos a todo el público. A todo el público, a Cabanillas, para nosotros que nos vean este trabajo sobre gloria fuerte y que estoy seguro que les va a encantar. La compañía Tras el Trapo, que llega hasta Cabanillas con esta obra, El Tren Chimeneo, que esperamos que sea todo un éxito, que no nos cabe la menor duda que así lo va a ser. Vamos a estar allí pudiendo vivirlo en directo en Cabanillas. ¿Y cuáles son los próximos、eh, eventos o planes que tiene esta compañía? Bueno,.、Eh... El próximo evento que tiene esta compañía, vamos a Pamplona, ¿no? a, a la escuela de teatro donde se va a representar el s e i t de video y otro trabajo para adultos que se llama Leche y Picón.、Uh -huh. ¿En Pamplona cuándo vais、sí. a estar?、Eh, ¿Cuál es la fecha de Pamplona? 2 7 y 26 de noviembre. Bueno, bueno, pues lo vamos a apuntar porque seguramente que nos vamos a quedar con ganas de más después de,、eh, de esta obra que vamos a poder disfrutar aquí en Cabanillas para acercarnos a Pamplona, que lo tenemos relativamente cerca y poder disfrutar de vuestro arte. Muchísimas gracias por, por poner vuestro arte al servicio de los pueblos aquí de la Ribera. Que vaya todo muy bien y como le he dicho a tu compañera, pues que mucha mierda. Vale, pues muchas gracias por atenderlos. ¿eh? Un saludo muy fuerte, gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo.